hola cómo estás cintia bueno mira sí un poco cansado un poco estresada fueron dos días agotadores pero con una experiencia muy linda donde las chicas se mostraron muy entusiasmadas presentando sus cosas donde pudimos conseguir un lugar para cocinar donde tuvimos una charla con bromatología explicándolo muchas cosas eh, que algunas de las chicas ya sabían porque tenían tienen experiencia en cocina Y bueno, que todo haya salido bien, más allá de todo, que hoy a la mañana pensábamos que ibas a llover todo el día, eh, que no íbamos a vender nada, que sí vendimos la unión de las compañeras, las fortalezas que tienen para con la esperanza de, de, de buscar una calidad de vida mejor. Con, esa, con esos sueños de, de cambiar sus vidas, porque así sabemos que si cambiamos nuestras vidas, cambiamos las vidas de nuestros hijos, las generaciones que van entrando, y ser ejemplo para otras mujeres también, ¿no? Por eso esto es enriquecedor para nosotras, porque se notó la unión. Eh, tuvimos muchas bajas de algunas chicas, con muchos miedo otras que no pudieron conseguir material, porque obvio no tenemos todavía fondos para para que otras compañeras puedan elaborar sus cosas, porque más allá de todo tenemos chicas que cosen, que cocinan, eh, que hacen manualidades, eh, de, de, de, de, de muchas cosas, de muchos rubros de, de cosas, pero no tenemos espacio, no tenemos eh, los fondos para comprar el material, no tenemos muchas cosas de nada. Lo que sí logramos es saber que unidas somos más fuertes y fortalecernos y contenernos entre nosotras y con la ayuda de, de la directora de género, Gaby Bonavita, que se movió muy rápido para que nosotras pudiéramos estar también eh, elaborando lo que es la, la, las cosas de la cocina y bueno, y empoderándonos entre todas, porque cada cual tuvo una participación y una responsabilidad de las que fuimos y presentamos cosas y con el así medias... Eh, como tristongas, por las que no pudieron participar o que no pudieron conseguir la plata para elaborar cosas. Y bueno, más allá de todo, fueron algunas por ahí a tomar un mate o a compartir, no sé, una charla, más que un mate, no porque hay que cuidarse del COVID, pero muy fortalecidas. Eh, esto fue algo muy valioso para nosotras, porque somos todas del mismo palo y ahí podemos ver que juntas podemos. Entonces somos mujeres que nos entendemos porque venimos con las mismas experiencia de vida el mismo dolor el mismo sufrimiento y, y como este acompañamiento es para fortalecernos sabemos que es el principio de algo eso